Por una ley de radiodifusión de la democracia. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, foro argentino de radios comunitarias.